Bueno, la idea de hoy es hacer la presentación formal del video de Crónicas de un Río Robado, un video en el que se trabajó nuevamente sobre aquel que se había presentado ante la Suprema Corte de Justicia, es una versión extendida, eh, por una cuestión de tiempo para la Corte se redujeron casi 10 minutos, bueno, eso es el material que se va a presentar. El video terminado se va a entregar al Ministerio de Educación, ...para que sea material de consulta, de hecho el Ministerio ya lo tiene... ...pero es la otra versión, le vamos a entregar esta completa... ...y que sea el Ministerio el que sea el encargado desde el punto de vista curricular... ...ver cómo se trabaja, nosotros vamos a disponer de ese material... ...y hoy les vamos a estar contando que a la brevedad va a haber una página... ...en internet de Canal 3, independientemente del sitio oficial... ...en el que ya se está trabajando, que se va a dedicar nada más... ...que a la problemática de los ríos, la excusa va a ser crónicas de un río robado pero ahí van a poder acceder a material documental histórico que tiene el canal, producido es por, primera vez que pasa. Es por primera vez. Ahí también vamos a, ya estuvimos hablando con la Universidad de La Pampa, se va a digitalizar y se va a subir material, con Fiscalía de Estado, fallos y toda la historia eh, legal, digamos, que tiene la provincia de La Pampa, con la FUCHAD, que nos permitió digitalizar la revista Cauce que es una histórica, eh, la Secretaría de Recursos Hídricos que nos está entregando material digitalizado de recortes de diario, que tiene que ver con los reclamos pampeanos por el atuel, por la cuenca de Saguadero Salado Chavilobu-Curacó, y en definitiva por toda la historia de la lucha del tema del agua en la provincia de La Pampa. Es un lugarcito para resistir. Es un lugar de resistencia, es un lugar de resistencia. Y hoy tenemos acá a Edgar Morisoli que creo que es el autor o el que podemos poner arriba en el titular y el que fue transmitiendo al resto, él y los de su época, él y los de su generación, los poetas, los músicos, para que nosotros hoy estemos donde estamos. Y creo que la obligación nuestra es seguir sembrando para que las futuras generaciones sigan con esto adelante. A lo mejor no con el reclamo, ya pensando en un proyecto productivo para la Pampa que sea diferente. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, ahí escuchamos a Mario Sauris, el director de Canal 3, y él lo decía, más temprano llegó, ya se sentó eh, dentro del Cine Millennium, el escritor, eh, como decía Edgar Morisoli. Nosotros vamos a entrar a ese lugar para ver si lo podemos...